Por un lado, se planteó que ofertaría la Unicaba postitulaciones en diversos formatos. Y ahí se abre todo el tema en la articulación con la escuela de maestros. O alguno subsume otro. Por otro lado, en otro momento se habló de novedosas tecnicaturas que juegan con eh, nuevos nichos productivos ...que tiene la ciudad... ...y por lo tanto que ameritan... Eh, ...cubrir las vacancias formativas... ...y esto sería la Unicaba... Eh, ...acá también... ...empieza a haber otro debate... ...con las propuestas que existen... ...en gestión privada... ...que dan cuenta de... Eh, ...tecnicaturas superiores de 1600 horas... ...que ofertan una inserción laboral... Eh, ...más próxima... ...al mercado... Eh, Y después, finalizando el 2019, aparecen ciertas cuestiones nuevamente sobre la formación docente. Entonces, aparece ahí claramente una situación de contradicciones sobre qué va a ofertar la eh, Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Habría que hacer un ejercicio interesante cómo, cómo fue la construcción de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires... ...cómo fueron estos procesos... ...y hacer una comparativa con lo que está haciendo... Esta, ...este émulo... ...que es la Unicaba. Y por otro lado, me parece que hay una pregunta central... ...sobre el financiamiento de una universidad. ¿no? Eh, las escalas salariales... ...la infraestructura que necesita... ...no solamente edilicia, sino... ...los soportes administrativos, los auxiliares... Eh, cuando el nivel superior en la ciudad tiene un escalafón salarial mucho más bajo que la universidad. Por lo tanto, acá hay, que, hay un problema de presupuesto que me parece que Hacienda y la legislatura tendrían que evaluar, sobre todo en este contexto que estamos atravesando en el 2020 de esta pandemia global y que en Latinoamérica va a ahondar aún más las desigualdades y las exclusiones. Eh, entonces, ¿cuáles serían las prioridades del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Es la única una prioridad en este contexto? Cuando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 Bueno, vamos terminando. Muchas gracias, profesor Otero. Y para ir cerrando, lo que podemos, eh, nos quedamos pensando en algunas cuestiones junto a los oyentes. Hay contradicciones en el discurso de la Unicaba. Más que nada que Todos sabemos que la retórica gubernamental no priorizó la educación pública ni, a, ni sin pandemia. Por otro lado, esta posible articulación de UNICABA con los institutos de profesorado no hace más que hacer un camino desarticulado, digamos. Porque se van a generar dos circuitos de formación docente en la misma ciudad. Y para terminar, hay algo que me gustaría contarles, que es dos cuestiones que a mi entender son vitales. Una es que la Unicaba ejerce control sobre el contenido a enseñar, sobre lo que se va a enseñar a los estudiantes sin posibilidad del debate, del disenso y por otro lado elimina los órganos democráticos de gobierno de cada instituto imponiendo un rector elegido a dedo por el gobierno de la ciudad bueno nos, est nos estamos yendo es un tema que da para mucho veremos si en otras oportunidades podemos volver a abordarlo y seguimos en de caminos docentes el mes próximo los saludo a todos Y que tengan un lindo sábado. Del amor metal de su voz Programa ajustadito el de hoy, pero bueno, nos queremos despedir eh, de ustedes con este homenaje que Patricia Guizarrubia y nosotros le hacemos a este próximo 17 de agosto, donde recordamos el fallecimiento del general a Martín, los vamos a dejar en la voz de Patricia Huesa rubia, con un cuento que se llama Mariposas en Tucumán, Daniel Gracias Rita por ponernos al aire y un saludo a toda la audiencia Bueno, gracias a todos y hasta la próxima no se vayan porque después del cuento bellísimo de Patricia, viene feas, sucias y malas hasta la próxima Mariposas en los Andes El viaje En mayo viajaron a Buenos Aires, en julio a Tucumán y en agosto a Mendoza. Los tres hermanos, Nico, Maru y Juan, junto a Pedro, el papá, y a Elunei, su novia, salieron desde Esquel. Allí el cielo parecía un lago profundo, pero al revés, y las cimas de las montañas espejos calcados. Dicen que viajando se fortalece el corazón comentó Pedro mientras cebaba unos mates casi casi sin pestañear ¿Qué provincias argentinas tienen el mismo mismo nombre que su capital? Preguntó el unai mientras se aferraba al volante y mantenía la mirada fija en el camino ¿Cuál es la distancia en línea recta entre Esquel y Mendoza? Preguntó Nico al mismo tiempo que se desperezaba Y así, entre preguntas, respuestas trabalenguas, adivinanzas el tiempo del viaje transcurría ondulado, con subidas y bajadas, atravesando la ruta 40. Los tres hermanos se preguntaron si a la niña tucumana, estaría en Mendoza. Ella les había regalado el poncho azul. Algunas veces, ese poncho era lona para recostarse a orillas del río Arrayanes y ver las estrellas. En otras oportunidades llegó a ser mantel para celebrar los cumples en el Parque Nacional Los Alarces. La llegada. María se despertó en el mismo momento que Luney apagó el motor de la camioneta. Las mariposas al desperezarse se desplazaban y al desplazarse se desperezaban. Algunas veces eran tan complicadas. Y comenzaron a susurrar las preguntas. ¿En qué mesa Martín cruzó los Andes? ¿Cuántos días tardó? ¿Qué cantidad de gente participó? ¿Había hombres y mujeres? ¿Todos cruzaron por el mismo camino? ¿San Martín y Belgrano eran amigos? Eh, ¿San Martín participó en el Congreso de Tucumán? Al atravesar las inmensas montañas, ¿a qué lugar de Chile llegó? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a Perú? ¿Fue por tierra o fue por mar? Y después de unos 17 segundos, al unísono, en el mismo, mismísimo instante, susurraron la pregunta del millón. ¿Por qué San Martín cruzó los Andes? Sí, papá, sí, sí, papá. Tengo la batería del celu cargada. Anda tranqui a realizar la entrevista. Nosotros vamos a estar los tres juntos, dijo Nico. Nos volvemos a ver en dos horas, dijo Pedro. Esta vez debía dialogar con jóvenes andinistas que estaban organizando un encuentro internacional. El teléfono de Luné sonó y vibró. La directora de la escuela la consultaba por el acto del 17 de agosto. «Vamos a preparar una muestra contando la labor de las mujeres indias y mestizas durante el cruce de los Andes», respondió Elu, sosteniendo con una mano el celu y con la otra indicando a los tres hermanos que empezaran a caminar. Mientras el solcito de agosto rozaba los álamos, las mariposas volvieron al bolsillo del poncho azul. Los bolsillos se inflaban y latían, como los tres corazones rumbo al Museo San Martiniano. Apenas ingresaron, las mariposas aletearon hacia una de las salas del museo. Los tres hermanos la siguieron mientras escuchaba cada vez más nítida una melodía de otro siglo. Y allí estaba Maicha. Percutía todas, toditas las teclas del piano. Abrazos simples, dobles y triples para todos. La pandemia había sido superada hacia muchos meses atrás. Amaicha y las mariposas lo llevaron a recorrer el museo San Martiniano. Encontraron planos y diarios, relojes y sellos, escribanías, catalejos y hasta una imprenta móvil. Pero los tres hermanos miraron a Maicha desde arriba, desde abajo, desde un costado y desde el otro. Amaicha no tenía su poncho azul. La niña Tucumán había perdido su poncho azul. En 17 segundos se organizaron para buscar el poncho azul de Maicha. Luego de dos horas de recorrida, de buscar el poncho por cielos, tierras, ríos, soles, monumentos y vitrinas, no lo encontraron. Entonces los tres hermanos se miraron y decididamente partieron como un pan su poncho azul y le dieron una mitad a Maicha. Nico, Maru y Juan descubrieron que en las dos mitades del poncho cabían muchos azules a maicha casi sin respirar les contó que en el valle de uco a unos 90 kilómetros de la capital de mendoza crecían arbustos y que con sus raíces se podía dar color a las telas respiró y continuó Hace mucho tiempo, San Martín le pidió a la India Magdalena que tiniera algunos uniformes para los patriotas que cruzarían los Andes. Y en ese valle, José se reunió con los nativos que le habían regalado un poncho. Las mariposas agregaron, San Martín solía abrigarse con ponchos y tomar mates alrededor de los fogones, donde muchos soñaban la libertad y se preparaban para atravesar la cordillera. Nico, Maru y Juan vieron alejarse a la niña tucumana, mientras las mariposas, dispuestas con agujas y lanas, multiplicaron las tramas tejiendo nuevas mitades. El regreso. Cerca del atardecer, volvieron a encontrarse los tres hermanos, con Elu y con Pedro. También las mariposas, que además de susurradoras, ahora eran tejedoras. De Mendoza a Esquel hicieron un listado de las palabras que descubrieron. Palabras sustantivos propios, como le gustaba decir a Elu, plumerillo, valle de Ucos, payate, coquimbo, chacabuco, valparaíso, lima. Palabras alargadas, desembarcos, vaqueanos, hipertrechados. Palabras trabalenguas, charquicán, chifres y tajamar. Unos días después, Nico, Maro y Juan fueron a visitar a su mamá. Ella los esperaba con frutos de sus manos. Tres panes caseros y tres tazones de cerámica azul. En cada tazón cabían infinitas mariposas, muchos sueños y más preguntas para conocer y amar la patria. Los despidió con tres besos y tres abrazos. Uno para cada uno y muchos para las mariposas. Noticias. Política. Alberto Fernández dijo que el sistema de salud empieza a mostrar un grado de ocupación preocupante. Lo afirmó al anunciar la extensión del aislamiento hasta el 30 de agosto. Y en muchos lugares de Europa debieron elegir a quién salvaban y a quién no. Y ese fue el límite que nos pusimos nosotros, que no tenga ningún médico que elegir quién se salve y quién no. Nosotros logramos fortalecer el sistema de salud, definitivamente. Y por eso el sistema de salud está dando respuesta a todos. Pero. El número de contagios crece, la atención médica crece en la demanda y los sistemas de salud empiezan a mostrar grados de ocupación preocupantes. Economía. Las jubilaciones subirán un 7,5% en septiembre y en el año acumulan un 28,9%. Así lo adelantó la ANSES y destacó que alrededor del 85% de los jubilados y pensionados tendrán aumentos en sus haberes por encima de la inflación. De esta forma, en el primer semestre del año, el haber mínimo aumentó en términos reales un 5,5% y recuperó parte de la pérdida producida entre septiembre.